doy la más cordial bienvenida a este último podcast del 2011 mi nombre es Kasmik Infidel y bueno bueno como te habrás dado cuenta ya estamos a unos días de que termine el 2011 y empiece ya con toda la fuerza el 2012 es motivo de celebración evidentemente espero que te lo estés pasando muy bien que estés muy contento como yo estoy muy contento también de estar aquí contigo y también de estar con todos ustedes Porque, bueno, pues, el día de hoy quiero eh, hacer un podcast diferente. Antes que nada, me gustaría explicarte un poquito qué significa este podcast. Fíjate que el año pasado yo estaba eh, ya teniendo algunos testimonios de algunas personas que, pues, habían convivido con nosotros, que habían estado en algunos eventos, que también gente con la que habíamos trabajado precisamente el año pasado. Y bueno, todo eso lo compilamos y el 23 de diciembre, tú irás a creer esa fecha, pero fue el 23 de diciembre, cuando eh, lanzamos el podcast de Navidad. Ese podcast de Navidad que a, las, a todas las personas les gustó mucho. Entonces este año yo estaba ya en, en nuestro curso de reformas fiscales el pasado 21 de diciembre y eh, muchas personas se me acercaron y me dijeron, oye Fidel, pues que no vas a hacer un podcast este año y yo dije es verdad tienen toda la razón y así es como a partir de este año pues comenzamos con una tradición para este podcast cada año lo vamos a hacer cada año ya tú lo irás viendo conforme vayan pasando los años y estemos juntos también también nos veas desde otro punto de vista porque a veces las personas nos ven en los cursos en los eventos o nos ven en algún otro lado pues somos seres humanos todos somos seres humanos y al final de cuentas pues también eh, tenemos las mismas necesidades que tienen los seres humanos de ser felices, de sonreír, de estar cerca de la gente que queremos, de todo eso igual que tú, igual que todas las personas por esa razón es que este podcast pues es como tratar de que tú nos veas desde otro punto de vista más humano, más, eh, más real, eh, más cercano Y bueno, a partir de eso, pues, tú te crees una, tu, tu propia idea de lo que nosotros somos para ti. Y bueno, pues, el primer testimonio que me gustaría que conocieras en este recorrido que vamos a tener, de, de testimonios, de opiniones, incluso de reflexiones también, porque un nuevo año siempre es muy propicio para hacer eh, reflexiones e incluso hacer nuevos propósitos, quitarnos cosas que no nos sirven y adoptar cosas que sí podrían ser muy útiles para nosotros durante este año. Pero te quiero presentar en primer lugar a, a Adriana Mendoza, que es una excelente persona, es una excelente colaboradora también, y tiene un gran entusiasmo, sobre todo cada vez que iniciamos un evento o iniciamos algún proyecto, ya tiene un gran entusiasmo, es justo también que se le reconozca, y por eso desde aquí aprovecho esta oportunidad que tengo para enviarle un cordial saludo, y que tú la conozcas también, Adriana Mendoza, muchísimas gracias por este año, Muchísimas gracias por todo tu entusiasmo, muchísimas gracias por ese bonito carácter que tú tienes. Y bueno, pues vamos a escuchar su, su mensaje. Aquí te dejo a Adriana Mendoza. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Mendoza. Quiero darles un agradecimiento primordialmente a todos y a todas que han confiado eh, en nosotros. Deseanles a nosotros feliz Navidad. Un feliz año y pronto les estaré invitando a más eventos. Gracias. Y bueno, ahí están los, los saludos de Adriana Mendoza. Muchísimas gracias. Feliz año también para ti. Feliz Navidad. Y que Dios te siga bendiciendo. Bueno, pues este año 2011 también es importante reconocer que fue un año de cambios fiscales de alguna manera moderados. No hubo tanta cantidad de cambios fiscales en materia fiscal, pero sí hubo muchos cambios en materia legal, en materia corporativa también hubo muchos cambios. Y también, bueno, pues también tuvimos oportunidad de estar en muchos eventos y estuvimos también en bastantes lugares. Este año que termina eh, tuvimos un nuevo proyecto sobre lo que fueron nuestros cursos de reforma fiscal, eh, tuvimos un nuevo formato, me tocó dar algunas eh, conferencias y algunas exposiciones con, con compañeros, con talento fiscal mexicano puro, como es el contador Octavio Ávila, el contador eh, Juan Gabriel Muñoz, en la ciudad de Guadalajara y aquí en el DF, pues también me tocó estar con algunos maestrazos en materia fiscal. Bueno, pues a continuación te quiero dar eh, un testimonio de uno de nuestros grandes amigos clientes, que es el contador Juan Rubén García. Bueno, pues desde aquí le mandamos un cordial saludo al contador Juan Rubén García. Esperamos que se encuentre muy bien, que se encuentre su bonita familia también muy bien. Y el licenciado Hernández también le mandamos un gran saludo. Conócelos, son unas excelentes personas también que hemos tenido la fortuna y la gran suerte de conocer. Aquí te dejo su testimonio del contador Juan Rubén García. Muchas gracias, un fuerte abrazo, adelante. Y buenas tardes a todo a, a todos los contadores que. Estamos con el grupo de H. Fiscalistas saludando al contador Yasnitín, agradeciéndole el hermano el apoyo que nos ha brindado el contador en los cursos. Pero sobre todo en estas fechas en que estamos llegando a una festividad como es la Navidad y el año nuevo, quiero desearles a todos por parte de, desde saludo Juan Rubén García, que todos pasen una feliz Navidad, que la armonía y la paz siempre sea una dicha en, en los hogares de cada uno de nuestras familias, pero sobre todo que demos nosotros siempre lo mejor para que los propósitos de Año Nuevo siempre se realicen. Primero teniendo salud, segundo una gran fuente de trabajo y una gran disposición de apoyo hacia los demás. Por mi parte es todo. Quisiera agradecer, agradecer, darle una, una un gran saludo al contador Fidel, a Yasmin Kim Fidel. Que aparte de ser un gran amigo, es una persona con una gran capacidad que nos ha ayudado mucho a toda la gente que participamos de alguna forma en los cursos y en las h fiscalistas. Por mi parte es todo, muchas gracias. Feliz Navidad a todos y un próspero año nuevo. Gracias. Las palabras de nuestro querido amigo el contador Juan Rubén García eh, Inmerecido reconocimiento Es muy amable el contador Y bueno pues eso, esos pequeños detalles son los que nos motivan también para Para seguir trabajando y seguir haciendo Cosas que le sirvan Y bueno a continuación Quiero que conozcas el testimonio de una gran persona que nos ha hecho el honor de asistir a nuestros cursos de manera frecuente, en habernos confiado su testimonio y en habernos confiado su tiempo de capacitación y diferentes proyectos que también traemos. Le agradecemos mucho y bueno pues te dejo con este testimonio. Muchas gracias contadora, le agradecemos mucho. Adelante. Dejo este mensaje de paz para todo el equipo de H fiscalistas, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Trabajaron muy bonito todo este año, esperando que se pasen muy bonitas fiestas en compañía de toda su familia. Aprovecho para agradecerles la invitación que me hicieron a sus cursos. Quiero reconocer su gran profesionalismo y humanidad, ya que es hermoso llegar al grupo Y sentir que se preocupan porque crezcamos con ellos, que este año que viene Dios los llene de mucha salud para que sigan dándonos todas esas bonitas sorpresas en los cursos. y La verdad es que agradezco mucho todo lo que sucedió este año 2011 y les mando un abrazo, una gran felicitación, pásensela muy muy bonito con su familia. Ojalá que muchas personas puedan escuchar este mensaje y se puedan unir al grupo de archifiscalistas. Les aseguro que no van a arrepentirse. Gracias por la oportunidad. Les dejo un gran abrazo y mucha alegría. De todo corazón, soy la contadora Ana María Durán. Gracias. pues ahí están los comentarios de la contadora Ana María Durán, muchas gracias contadora estamos muy agradecidos con esa bonita imagen que tiene usted de nosotros muchísimas gracias Inmerecidos comentarios porque es usted muy amable muchas gracias y créame que también es una gran motivación este tipo de cosas que tienen el valor más alto para nosotros estamos muy agradecidos y muchas gracias yo creo que eso es lo que buscamos todos los que prestamos un servicio usted que me escucha y se dedica a prestar un servicio eh, contable, fiscal y también un servicio porque no a, prestamos un servicio a nuestra familia a nuestros hijos a nuestros, a nuestra esposa, a nuestro esposo si es que estamos hablando de una chica <coughs> sí, bueno, pues eh, prestamos un servicio también a ellos porque bueno, pues le, el objetivo es que les hagamos también La vida más bonita, más llevadera, más, eh, más humana, ¿no? Que sepan realmente que pueden apoyarse nosotros y nosotros a su vez podemos apoyarnos en ellos. Ese es el servicio que todos al día de hoy prestamos. Y entonces, bueno, pues en ese canal todos tenemos una gran responsabilidad con las personas que les prestamos un servicio. A continuación te quiero eh, comentar también eh, que el, el, en el mes de diciembre, en este mes de diciembre, eh, terminamos nuestro año 2011 con un gran evento eh, de reformas fiscales donde invitamos a cuatro expositores. Y uno de, de esos cuatro expositores eh, es la maestra Araceli Martínez. La maestra Seri Martínez es especialista en materia fiscal, es licenciada en Derecho y también tiene su maestría. Y eh, cuando llegó el momento del brindis, ella nos deseó Feliz Navidad a todos los que estábamos ahí, un mensaje de fin de año también. Ese mensaje lo hemos recuperado al día de hoy y quiero compartírtelo también porque es un mensaje muy bonito, es un mensaje reflexivo y me gustaría que lo escucharas. Porque también todas estas cosas, bueno, pues todo esto bonito que estamos teniendo el día de hoy, esta misma sinergia que estamos haciendo bonita, bueno, pues va a tener un resultado. Y ese resultado que esperamos que sea, ese resultado es que te haga sentir bien a ti y a todas las personas que escuchen este podcast nos haga sentir bien también. Te lo dejo. Es la maestra Araceli Martínez dentro del curso que fue a reformas fiscales ya por el final. Adelante. Eh, recordemos obviamente eh, el, el objetivo más importante de celebrar la Navidad y es que Jesús nazca en sus corazones que Dios bendiga a sus familias por su trabajo, mucho éxito y un próspero año de Bueno pues esas fueron las palabras de la maestra Araceli Martínez y lo que escuchamos al fondo precisamente es el audio de lo que fue la posada en el curso de reformas fiscales porque pues organizamos una posada en ese mismo curso y nos sentimos muy felices nosotros de que ellos estuvieran contentos en nuestra posada e incluso se escucharán como le están pegando a la piñata eh, yo también le pegué a la piñata como no Y bueno pues fue una convivencia muy bonita, fue un evento muy bonito y pues le quiero agradecer en este momento a todos aquellos participantes que estuvieron con nosotros en el curso de reformas fiscales, contadores y contadoras, nuevos amigos, eh, pues muchas gracias por haber confiado en nosotros para este curso de reformas fiscales, donde estuvo eh, la maestra Celi Martínez, estuvo el contador Gabriel Aranda que le mandamos un cordial saludo y el doctor David También le mandamos un cordial saludo a él y un abrazo. Y bueno, pues también a mí me tocó eh, dar mi parte de exposición en ese mismo evento. Y pues estuvimos ahí muy contentos. Y quiero mandar un saludo muy especial a mi querido amigo Octavio Ávila, a Juan Gabriel Muñoz, a los tocayos Juan Carlos Gómez Barrón y Juan Carlos Gómez Sánchez. Muchas gracias a Miguel Chamlati, a Fran Gámez y a Tom Cisneros. Y a Hugo Osejo también, muchas gracias por su amistad. De Twitter también quiero agradecer a Betsy Alonso por los comentarios que a veces nos compartimos, muchas gracias. Y de Facebook por haberme etiquetado en sus buenos deseos, a Roberto Gómez López y Ángeles Meléndez, muchas gracias para ustedes. Y agradecer también a toda la gente que retuitea, comenta o nos manda algún mensajito a la cuenta de H Fiscalistas muchísimas gracias, de verdad muchas gracias. Y en general quiero agradecer a las comunidades CP Twitter, Anafinet, LD Twitter también y Red Contable y el Círculo Fiscal Mexicano. Muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por su generosidad, por haberme aceptado en sus bonitos proyectos y en sus bonitas comunidades. Muchas gracias. Estamos terminando el año, es momento de reflexionar, es una reflexión sobre lo que hemos hecho, sobre lo que vamos a hacer también, hacia dónde queremos llegar. Eso es muy importante que tú lo tengas claro hacia dónde quieres llegar, tener tu plan de vida es importante. ¿Por qué? Bueno, porque cada día y todos los días le vamos dando un, un escalón, vamos, vamos dando el primer paso para comenzar ese gran proyecto que podemos ya tener claro que si no lo tenemos claro pues lo podemos establecer y todos los días estar trabajando en eso porque para no perder tiempo y, a, y para ir avanzando pues lo más pronto posible estar en donde queremos estar y llegar a donde queremos llegar. De esta forma te quiero presentar a la licenciada Rosa Casillas que es gerente de afilación, capacitación y publicidad dentro de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas Canagraf quiero agradecerle a ella que haya sido una de las primeras personas que confió en este proyecto de manera personal también quiero agradecer a Marta Alicia de la Rosa que es una excelente amiga y al director general que es el licenciado Ricardo Macías también quiero agradecerles por todo su apoyo y por toda su generosidad con la que hemos podido colaborar este año que termina y bueno a continuación te dejo el testimonio, el saludo y la felicitación de la licenciada Rosa Casillas, a quien le mandamos muy un cordial tardes, saludo, a a y un abrazo fuerte. Muchas gracias licenciada, a todos mis aquí está Les estamos adelante. deseando que sea un año lleno de éxitos, mucho trabajo por supuesto, en 2012, y que bueno que todas aquellas empresas familiares, mexicanas, pues tengan ese valor de dar todo lo que han dado, y más, pues para sacar adelante a nuestro país, que tanto, tanto nos necesita, ¿no? Rosa Casillas, a sus órdenes, gerente del área de capacitación y ventas de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, les desea muchos éxitos y mucho trabajo. Felicidades a todos, y bueno pues un 2012 lleno de felicidad, abundancia, armonía y todo lo que Dios nos pueda dar. Gracias. Bueno ya nos acercamos al final de este podcast, no sin antes agradecer a todas las personas que estuvieron en nuestros eventos, eh, todas las personas que tuve la oportunidad de capacitar, todas las personas que me dieron su confianza en Facebook para que les pudiera ayudar en materia fiscal tributaria, muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que visitan el blog, que visitan nuestro sitio de HFiscalistas, que visitan mi sitio de EjecutivoFiscal.com y Hasnitin.in. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias al licenciado Andrés Anabria por su amabilidad en la ciudad de Guadalajara, que estuvimos trabajando también por allá con la Canirrac. Muchas gracias a usted, licenciado Andrés. Un fuerte abrazo para usted y para todo su bonito equipo de trabajo. Un voto porque las cosas en nuestro país se mejoren Un voto porque el esquema internacional pronto se estabilice. Un voto porque seamos más felices. Un voto porque seamos mejores siempre. Y crezcamos. A continuación te quiero presentar a una gran persona, cliente, pero que ya el día de hoy es una gran amiga. Es la contadora Cristian Olivares. Es una persona muy entrañable para todos nosotros, para mí, le tengo un gran afecto también porque es una bonita persona. Aquí te dejo su testimonio y bueno, afortunado me siento siempre de tener la oportunidad de conocer personas como ella. Aquí está, la contadora Cristian Olivares, muchas gracias para usted siempre contadora, muchas gracias por su confianza. Y muchas gracias por su amistad también. Adelante. Hola, nuevamente por acá saludándonos. Soy la contadora Cristian Olivares y es un placer poder compartirles lo que para mí significa H.Fiscalistas. En la actualidad vivimos tiempos muy acelerados. Por lo regular siempre andamos corriendo a la carrera de prisa. Es por eso que tal vez se nos haya olvidado ser agradecidos. Quiero comenzar dándole gracias a Dios por haber encontrado personas tan profesionales aquí, como el contador Fidel, que es un apasionado del área fiscal, comprometido siempre con la profesión y con esa facilidad que tiene de transmitir experiencias en nuestro campo de trabajo. Esas tips que difícilmente encontraríamos con personas cercanas a nosotros. Pero qué bueno que haya capacitadoras comprometidas como lo es H. Fiscalistas. Muchas gracias por formar parte de mi gran crecimiento profesional. Muchas gracias por motivarme a seguir creciendo. Muchas gracias por darle lugar a nuestra profesión, que por lo regular no se la dan ni los empresarios mismos a los que prestamos nuestros Muchas gracias por el trato que me han dado desde que los conocí hasta el día de hoy. Muchas gracias por darme la oportunidad de pertenecer al grupo ejecutivo H Fiscalistas. Muchas gracias porque por este medio me han dado herramientas necesarias para el desarrollo de lo que hago, que hoy lo realizo con mayor ímpetu. Muchas gracias por ayudarme a entender que la capacitación es el camino ideal para transformarme en un mejor ser humano, no solo en el área fiscal, sino en cualquier área de nuestra vida. Muchas gracias por el compromiso que se han forjado de hacernos más prácticas, fáciles y digeribles tantas modificaciones fiscales. Muchas gracias Adriana Mendoza por ser como eres. Tan amable siempre que me invitas a participar en los eventos de capacitación. Es mi deseo que pasen unas espléndidas fiestas decembrinas con sus seres queridos. El año entrante, si Dios nos lo permite, seguiremos con H fiscalistas analizando la materia tributaria. Y a usted que me escucha, muchas gracias por ser parte de la comunidad H fiscalistas. Mi más profundo reconocimiento por buscar siempre crecer profesional. Pero sobre todo, muchas gracias a Dios que los puso en mi camino. Bye. Feliz 2012. Ella fue la contadora Cristiana Olivares. Muchas gracias contadora. Y también muchas gracias para todas las personas que en Twitter, Facebook o por correo electrónico nos han enviado un mensaje. Muchas gracias. para todas las empresas que nos dieron la oportunidad de publicar un artículo o de dar una exposición con el objetivo de hacer la materia tributaria menos imperfecta, muchas gracias. Y a ti que me escuchas, tú, la gran persona que eres tú, te agradezco tu amabilidad, te agradezco tu tiempo, que hayas llegado hasta aquí de este podcast, Que me hayas dado la oportunidad de transmitirte este mensaje. Muchas gracias. Te deseo que sigas siendo una persona exitosa. Te deseo que sigas siendo una gran persona. Pero lo que más te deseo es que seas una persona muy feliz. Bienvenido a 2012. Nos vemos en los cursos. Soy Hasnit Infidel, muchas gracias por tu atención y hasta muy pronto. Gracias.